Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com para Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo. Así que bienvenidos a todos y a todas a estos 120 minutos de puro metal pesado, de ese que les gusta a ustedes y me gustan mucho a mí. Así que espero que disfruten este programa. Tenemos de todo, tenemos cosas clásicas, vamos a tener metal en castellano y también vamos a tener algunos estrenos, cositas nuevas que han salido por ahí. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Pero también estaremos retransmitiendo a través de un sinnúmero de emisoras hermanas que se han encadenado con nosotros para difundir la palabra del metal pesado alrededor del mundo. Y entre ellos tenemos a César Radio Rock, que estará transmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia.、Eh, también estamos a través de Asaltomataradiorock.com. Que estará retransmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. A través de metalcorrosivo.com, que estará transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. A través de frecuenciaonlineradio.com, que estará transmitiendo todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. c e s a r Radio Rock.com The Classic, que estará transmitiendo todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. También a través de RadioEnigma.com, todos los miércoles estará retransmitiendo a las 13 horas desde Chile. Y e Spectro FM 98.8 estará retransmitiendo todos los viernes a las 10 de la mañana. Desde Corrientes Argentina. Y desde hoy, oficialmente desde hoy, se une a nosotros la Avanzadametallica.net que estará retransmitiendo, no retransmitiendo, van a estar transmitiendo simultáneamente con Heavy Metal Mansion MetalPR.com todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Desde nuestra hermana República Dominicana. Así que bienvenido a la gente de Avanzada Metálica, que se une como otro eslabón más en la cadena. Esta cadena está ya larga. Yo voy a tener que decirle a Jason River que me envíe la cadena, esa para sonarla de aquí de vez en cuando, porque ya tenemos muchos eslabones y eso es muy bueno. Así que bienvenido oficialmente desde hoy. Estarien, estaremos transmitiendo nuestro programa simultáneamente con Heavy Metal Mansion a través de la avanzadametallica.net a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, desde la República Dominicana. Así que eso es lo que tenemos con nuestras hermanas emisoras. Que estarán retransmitiendo y transmitiendo simultáneamente con nosotros Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, muy bien, pero ya comenzamos, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y lo comenzamos con nada más y nada menos que con la banda canadiense Into Eternity. De su álbum The Incurable Tragedy del 2008,、eh, estábamos escuchando el tema Tide of Blood en la voz de Mr. Stu Block, que como ustedes saben, es el actual cantante de Ice Earth, que abandonó Into Eternity en el 2013 y fue、eh, sustituido por la cantante Amanda Kiernan,、eh, quien es la actual cantante de Ice Earth. De Into Eternity. Así que ahí teníamos a Into Eternity abriendo y despegando Heavy Metal Bunker Radio Show. Pero vámonos, vámonos con música y este primer bloque vamos a comenzarlo con oscuridad. Altomataradiorock.com Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas d e emisión.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 La aplicación Móvil gratuita y confiable, a pesar de no estar en Google Play, o b v i l l a los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rob, la radio online del Rob. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Para esos que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Neruda. Si estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico. También estamos siendo retransmitidos a través de c e s a r Radio Rock desde Bolivia, de Asalto Matarradio Rock desde España. De Metal Corrosivo desde México. De Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. Desde c e s a r Radio Rock the Classic desde Bolivia. Desde Radio Enigma desde Chile. Desde Espectro FM 98.8 desde Corrientes, Argentina. Y efectivamente desde hoy, oficialmente desde hoy, se une. A la transmisión simultánea con Heavy Metal Mansion, la avanzada metálica desde la República Dominicana. Así que usted puede sintonizarnos todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de metalpr.com o a través de laavanzadametálica.net. Porque se estará retransmitiendo, o mejor dicho, se estará transmitiendo simultáneamente Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que bienvenido a la gente de la avanzada metálica de la República Dominicana que están aquí al lado i t de nosotros、eh, en el Caribe. Bien, ok, mi gente, esto que comenzamos en nuestro primer bloque fue nada más y nada menos que Metal Church. De su álbum The Dark de 1986, estábamos escuchando precisamente el tema The Dark, tema interpretado en la voz del fenecido David Wayne. Así que eso era Metal Church. Si no es su mejor disco,、eh, pues para mí es uno de los mejores álbumes de Metal Church en toda su trayectoria. Bien,、eh, después nos fuimos con nada más y nada menos que con Crimson Glory. De su álbum Trascendence de 1988, estábamos escuchando el tema Mask of the Red Dead. Un temazo en la voz del también eh, fenecido eh, Midnight, un cantante de cuatro pares que tenía Crimson Glory. Una muy buena banda en su momento,、eh, con un extraordinario cantante. Y después nos fuimos con la banda Attacker de su álbum Battle of Helm Deep de 1985. Estábamos escuchando el tema Slayer's Blade, un temazo de Attacker que es una extraordinaria banda y todavía sigue haciendo buena música. Bien. Pero nada, vámonos rapidito, vamos a cruzar para el próximo bloque y nos vamos a ir con una banda que fue parte de lo que se conoció como el movimiento de New Wave of British Heavy Metal. Así que vámonos con nuestro próximo bloque en Heavy Metal Bunker Radio Show. De Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Estás escuchando Radio e n i g m a desde Santiago de Chile para el mundo. We are back, people. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Este bloque que estábamos escuchando ahora lo comenzamos con. Una banda que fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal,、eh, que comenzó a principios de los años 80. Y esta banda era nada más y nada menos que Angel Witch. De su álbum Angel Witch de 1980, precisamente estábamos、eh, compartiendo con ustedes el tema Angel Witch. Me parece que este álbum es un muy, muy buen álbum. para haber sido producido en aquel momento donde、eh, todavía verdad ese movimiento de lo que era el metal británico pues estaba comenzando a levantarse、eh, muy buen disco me gusta mucho en yo después nos fuimos con crocus crocus de su álbum t h e blitz de 1984 nos fuimos con el tema ballroom blitz Uno de los eh, éxitos eh, que ha tenido、eh, Crocus en la trayectoria、eh, de los años 80 de su álbum The b l i t z Bien, y cerramos el bloque con nada más y nada menos que con los alemanes ASEP. De su álbum、b eh, Blind Rage del de 2014, estábamos escuchando el tema Dying b r e e d Este mazo de un extraordinario álbum en la voz del señor、eh, Mike Tornillo. Este es uno de, de los、eh, mejores álbumes que ha grabado Mike Tornillo. que、eh, Han grabado ya cuatro álbumes con él, todos、eh, extraordinariamente buenos. Pero este、eh, específicamente pues me gustó bastante. Recientemente, esta semana, pues, eh, eh, por u e s p la página de、eh, a c e p t se hizo un comunicado informando que、eh, lamentablemente el hijo mayor de m i k Tornillo había fallecido.、Eh, no se dieron detalles de、eh, cuál fue la causa de la muerte. Eh, lo que sí、eh, se envió un mensaje de condolencia y pidiendo un poco de espacio y respeto para la familia.、Eh, también se hizo un, un comunicado diciendo los días、eh, o、oh, cómo iba a ser el velatorio y todo este tipo de cosas. Con todo esto de la pandemia, pues todo está eh, eh, limitado y controlado. Pero、eh, lo que sí pues, sabemos es que. Eh, pues el hijo de Mark Tornillo、pues, eh, falleció el pasado domingo. Así que、eh, que en paz descanse y、eh, The Show Must Go On. Hace varias、eh, semanas, o quizás hace como un mes atrás,、eh, les traje la información de que el ex cantante de Twisted Sister, Dee s n i d e r iba a estar lanzando un álbum en vivo. Que se había grabado durante la gira de、eh, su más reciente álbum solista, For the Love of Metal. Pues efectivamente ese álbum ya salió y lleva como nombre For the Love of Metal l i v e、eh, Y es un álbum muy, muy, muy bueno. La producción tiene un sonido espectacular.、Eh, la banda que lo acompaña es buenísima. Y de snider pues como nos tiene acostumbrado con una energía una fuerza y una voz eh, eh, muy muy buena el espectáculo es muy bueno si compras el álbum、eh, va a venir con un dvd si lo compras en vinilo y si lo compras en cd te va a venir con un、eh, blu ray、eh, del concierto de, de ese disco así que Los voy a dejar porque quiero compartir con ustedes algo de ese disco y los voy a dejar con d e e s n i d e r y Soul for the love of metal life. crying in the rain for you. Tomorrow. Feel I'm wasting my time, lighting candles in the wind Always taking my chances on the promise of the future And a heart full of sorrow, i s a lonely tapestry The sun is shining, but it's raining I'ma see s t h、oh. e tears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 Este bloque que estábamos escuchando ahora lo comenzamos con nada más y nada menos que con el ex cantante de Twisted Sister, Dee s n i d e r de su más reciente álbum en vivo, For the Love of Metal Live. Estábamos escuchando el tema Lies Are a Business, que es un tema de su álbum solista, For the Love of Metal. De hecho, es el tema con el que abren el concierto. Eh, como les dije ahorita,、eh, el disco es muy bueno. El sonido, la calidad del sonido de la producción es excelente.、Eh, y una de las cosas que más me gusta de este álbum es que tú puedes sentir la energía que, de lo que está ocurriendo allí, cosa pues, que no ocurre siempre con los álbumes en vivo. Eh, pero eh, todo el mundo que conoce a d e Snyder sabe. Que es una persona con mucha energía y mucha fogosidad en escenario, así que eso de alguna manera lograron que se transmitiera a través de ese disco. El set list es muy bueno porque sí contiene como unos cinco temas de Twisted Sister, pero el resto、pues、son canciones de lo que han sido sus discos solistas, además de un cover de ACDC que hacen. Así que el disco es muy bueno. También incluye、eh, un tema inédito que ya habíamos sonado aquí que se llama Prove Me Wrong. Así que el disco es muy bueno, altamente recomendable. ¿okay? Después de Dee Snyder nos fuimos con un álbum que lanza el señor John s y k e、eh, en el 2005 que se llama Bad Boy Life.、Eh, y ahí en ese、eh, álbum,、pues、John s y k e interpreta. Eh, varios temas、eh, de Blue Murder y también interpreta varios temas de Whitesnake.、Eh, y quise compartir con ustedes el tema Crying in the Rain, la versión John s y k e de ese álbum Bad Boy Live del 2005.、Eh, que como ustedes saben, pues realmente、eh, los temas de ese álbum Whitesnake pues fueron、eh, escrito y compuesto por John s y k e Además de que también fue él quien grabó todas, las, todas esas canciones. Así que, pues, él pues, en su show, ya sea con Blue Mooner o solista, pues, usualmente incluye alguno de estos temas. Y cerramos el bloque con la banda argentina Hagen y su tema El vuelo del dragón, que es un tema que Hagen compone para una compilación. Eh, de artistas、eh, del metal de Argentina,、eh, que está muy bueno, dicho sea de paso.、Eh, muchas bandas que nunca había escuchado, que no son bandas que han trascendido mucho, que no son muy reconocidas, pero que hacen extraordinaria música. Entonces, pues ahí teníamos a la banda Hagen. Muy bien, mi gente,、eh, vámonos con el próximo bloque y quiero comenzar este bloque con algo que salió、eh, tan reciente como esta semana. Eh, y estamos hablando de un tema nuevo de la banda Armor s a i n t Armor s a i n t es una banda que comienza bien temprano en los 80. Ya para 1982 tenían su primer demo y en el 83 tenían ya un EP. No es hasta 1984 que graban su primer álbum que se llama、eh, March of the s a i n t、eh, Yo los estuve siguiendo, me gustaba mucho Armor s a i n t Eh, fui bastante fanático、eh, de Armor Saint para los años 80,、eh, pero ya como que entrado a los años 90, pues la música que estaba haciendo Armor Saint pues ya no me era muy atractiva.、Eh, y yo creo que como para el 91, para el álbum A Symbol of Salvation, pues ya después de ello. Pues simplemente、eh, le perdí el hilo, ya no los continué siguiendo. De hecho, no se escuchaban mucho por ahí. Sabía que estaban activos, pero no los estaba siguiendo. Pues,、eh, para mi sorpresa, esta semana、eh, sale el comunicado de que Armor s a i n t va a estar lanzando un nuevo álbum en el 2020 que se llama Punch in the Sky. Y creo que es en el mes de octubre que van a estar lanzando este álbum. Y de ese álbum eh, van, eh, lanzaron un single que se llama End of the Attention Spam. Que dicho sea de paso, el, el tema está bueno, bueno, bueno. La voz de John Bush se escucha súper, súper bien en ese álbum. Así que vamos a ver qué nos trae. Si el álbum completo está a ese nivel, pues vamos a tener una extraordinaria. Eh, un extraordinario disco de Armor Sane. Así que quise compartir con ustedes el tema:、eh, End of the Attention Spam.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 Heavy Metal Manchester. Yes, sir, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, gente, ese bloque que estábamos escuchando ahora lo comenzamos con lo que es el preview de、eh, un tema de lo que va a ser el nuevo álbum de Armored Saint. Este álbum llevará por nombre Punch in the Sky y va a salir el 23 de octubre. Y de ahí estábamos escuchando el primer tema que lanzaron de promoción que se llama End of the Attention Spam, que salió también con un video que está corriendo por YouTube. Así que pueden, pueden buscarlo y disfrutarlo, que está muy bueno. Y el tema me gustó bastante. Así que si el álbum está a la altura de este tema, pues creo que vamos a tener un extraordinario、eh, disco. Bien, después de eso nos fuimos para España con nada más y nada menos que con la banda Tierra Santa. De su álbum Sangre de Reyes del 2001, estábamos escuchando la canción、eh, Juana de a r c o Me gusta mucho ese tema, es uno de mis temas favoritos de, de todos los temas de, de Tierra Santa. Eh, y me gusta bastante Tierra Santa también. Así que ahí estaba compartiendo con ustedes algo del álbum Sangre de Reyes del 2001. Y cerramos el bloque con una banda de Venezuela que se llama Masquera. De su álbum Caracas del 2012, estábamos escuchando el tema Resistir.、Eh, en estos momentos no hay información de que esta banda vaya a tirar algún álbum nuevo. Eh, tienen dos álbumes muy buenos ambos, así que vamos a ver si se ponen para su número y nos siguen、eh, enviando música porque es una muy buena, ba una muy buena banda. ¿okay? Bien, vámonos entonces con lo que ya se ha convertido en un bloque clásico en Heavy Metal Bunker Radio Show y es el bloque candeloso, el bloque de fuego y de violencia musical. Y hoy lo vamos a comenzar con、eh, un tema、eh, nuevo, reciente, que salió muy reciente. Y estamos hablando, de hecho, vamos a tener dos temas que son nuevos, que son recientes. Pero el bloque lo vamos a comenzar con la banda Onslaught de su álbum Generation a n t i Christ. Vamos a escuchar el tema Generation a n t i Christ. Vamos a pedir que todos.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 Never. I need no job of heaven. I need no job of heaven. I need no job of heaven. I need no job of heaven. The black soul, it will carry me all eternity、Delivering、The living a n the church fall to the ever-told The last of our hope and your dignity Dear, in The realm of the inner ether, t trust God for a nation, t r i u l e to seven I need no job of heaven I need no job of heaven I need no job of heaven I need no job of heaven I need、no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 Ay, mi madre, qué bloquetazo de violencia y candela acabamos de compartir con ustedes. Bien, en este bloque estábamos escuchando lo más reciente de la banda Onslaught,、eh, que acaban de lanzar un álbum de nombre Generation Antichrist,、eh, y estábamos escuchando precisamente. ese tema、eh, generation a n t i c h r i s t después nos fuimos con otra banda que también acaba de lanzar un álbum que se llama feather of true y estamos hablando de la banda pocher guys de ese álbum feather of true estábamos escuchando el tema t h e calling un temazo un muy muy buen disco、eh, Me voy, eh, me voy más con onslaught, me gusta más,、eh, es más agresivo, más fuerte,、eh, pero el disco de Portuguese está muy, muy bueno también. Después nos fuimos con Havoc de su álbum Time is Up del de 2011. Estábamos escuchando el tema Prepare for the Attack, un temazo de un muy, muy buen álbum de los comienzos de Havoc. Después nos fuimos con Heaton. De su álbum The Evolution of Chaos de 2009, estábamos escuchando el tema Controlled by Chaos. Heaton, un bandón que siempre ha hecho buena música. Y cerramos este bloque con uno de los grandes señores de trash metal, que ahora son los retirados. Y estamos hablando de Slayer. De su álbum live, Repentless Killogy. Estábamos escuchando el tema Sound of Heaven. Así que eso era lo que teníamos en este bloque de agresividad y violencia candelosa en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bueno, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena me avisa que ya se me acabaron los 120 minutos que me otorga Heavy Metal Mansion para compartir con ustedes metal pesado. Pero no se preocupen, porque el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, volvemos con Heavy Metal Bunker Radio Show. Vamos a estar transmitiendo como todos los domingos a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Y ahora, a partir de hoy, también vamos a estar、eh, transmitiendo simultáneamente con la Avanzadametálica.net desde la República Dominicana. En adición a esto. Hay un grupo de emisoras hermanas que estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show en diferentes días, diferentes horas, en diferentes países de Latinoamérica y Europa. Así que los、eh, espero el próximo domingo.、Eh, aquellos que se sintonicen con metalpr.com o con la Avanzada Metálica. Y a los que se retransmitan a través de Bolivia, Argentina, España, Chile, México, pues un saludo muy grande para todos ustedes.、Eh, también quiero recordarle que todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, el Dark Nerudas, este servidor, estará en AZ Rack con su programa AZ Loud. 60 minutos de puro metal pesado para ustedes también. Así que no se olviden los jueves 10 de la noche, hora de Puerto Rico. AZ Loud con Dark Nerudas a través de AZRackRadio.com. Así que, mi gente, eso es todo lo que tengo en esta noche, como siempre. Les aconsejo que se cuiden mucho, que se protejan mucho, que mantengan un alto nivel de higiene, laven sus manos, usen mascarillas y mantengan la distancia para protegerse usted y proteger a su familia porque la pandemia no ha terminado. Sé que estamos muy,、eh, muy eh, eh, involucrados. En la cuestión política, en la cuestión de las primarias, en la cuestión de las tormentas, pero no podemos perder perspectiva que estamos bajo un alerta de pandemia. Así que por favor, cuídese usted y cuide a su familia. Nada, yo los dejo y los escucho la próxima semana. Que tengan una extraordinaria semana, que trabajen poco y ganen mucho.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 「ノーマ